Carlos Polimén, en Nacional Rock, Polifonía Nocturna. La historia más o menos oficial, dice Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, todo muy bien. ¿Todo está en orden menos el orden? Exactamente. Que el productor el discográfico Bernardo Bergeret paseaba por su Montevideo en su Uruguay natal Y vio en un negocio el nombre de viuda, viuda e hijas de Alberto Conti. Bien, Una tienda Ajá. que podía ser casa arteta, sí, supongamos, de viudas e hijas de Alberto Conti. Eso que figura como la firma comercial. Y le llamó mucho la atención, viuda e hijas de Alberto Conti. Un poco más tarde recordó una canción de la brasileña Rita Lee, que se llamaba ese tal de Rock and Roll, una canción de 1975, y a la hora de bautizar un grupo que con el retorno a la democracia integraría esa línea del pop divertido de los años 80, mezcló los dos conceptos de tal manera que le quedó Viudas e hijas de Rock and Roll, al grupo de mayor éxito femenino del rock De todos los tiempos en la Argentina El grupo femenino de mayor éxito Como quieran llamarlo Le vamos a dedicar el programa de hoy Empezando por este medley de twist De canciones divertidas de los 80 Nacional Rock Algunos apuntes sobre las viudas, todo el mundo las conoció o las reconoce Mavi Díaz era la voz principal, María Gabriela de Pumer, que ya no está entre nosotros tocaba la primera guitarra y hacía los coros Claudia Cinesi era bajista y corista y Claudia Ruffinati tocaba los teclados y hacía coros Al principio también estuvo la baterista y par percusionista Andrea Álvarez, pero se fue pronto de grupo. Grabaron cuatro discos hasta fines de los años 80, algunos de ellos muy exitosos, con más de 200.000 placas vendidas. Llegaron teatros, llenaron estadios, llenaron el Luna Park. Eran, por un lado, la versión naif e inocente del rock al estilo de los años 50, y por otro lado, curtían letras que, por algunos momentos, se convertían en visiones irónicas sobre la realidad argentina en los años 80. Ustedes pueden interactuar como cada noche con nosotros, Fede Benítez. Así es, ya estamos online en nuestro Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, saludamos a Cintia, Antonio, a Hugo, Alice, Freda, Fede, Marcelo, Carlos, Javier también, que dan su presente y están del otro lado compartiendo este programa. Recuerden que en el panorama del rock argentino post Malvinas, de reingreso de la vida democrática, el pop y el rock iban de la mano y tuvieron juntos una explosión muy grande. La idea de hacer una música superficial, frívola, de moda, era una forma de narrar cosas que estaban ocurriendo. También los twists y soda estéreo, por dar ejemplos, pertenecían como Horacio Fontoba, ese abigarrado grupo de gente que proponía divertirse, como el grupo Virus, después de los años de plomo y de terror, bailar en lugar de estar serios. Marcaban también una brecha generacional. Aparecían voces nuevas de gente que no había sufrido personalmente demasiado durante los años de plomo y que estaba dispuesto a considerar que una era nueva, nada más y nada menos que el retorno de la posibilidad de elegir presidentes y salir de la oscuridad y de la tristeza merecía una banda de sonido. Esa banda de sonido integraban las viudas e hijas de rock and roll. Definitivamente, muy prontamente, solamente las viudas. Canciones como estas, que todos conocemos, pertenecen a la banda de sonido de la era de lo que hoy se llamaría el optimismo democrático alfonsinista. Lali, bop, lali, bop, bom, bom, bom, bom, bom. I need you a- Un programa especial dedicado a viuda e hijas de rock and roll esta noche oyentes de la radio pública de la 93.7 la FM rock Van y vienen si tienen deseos con nosotros. Javier Arreguimedero dice, si alguien puede grabarlo, lo agradecería mucho. Este programa, bien. Claro, exactamente. Nosotros mismos lo grabamos y después lo subimos a nuestro blog. Polifonía.nacionalrock.com seguramente en breve estará allí. Ariel Dauría dice, hola, ¿ya subieron el programa de pequeñas anécdotas sobre las instituciones? Eso lo haremos el lunes que viene, dice Rodrigo Lamardo. Es una tarea que nos quedó pendiente está agitada semana. Julia Michelón dice presente, preparando mi clase de lengua y literatura de mañana. Cuando escuchamos a viudas e hijas de rock and roll, inmediatamente escuchamos el ensamble de voces y distinguimos seguramente la voz principal. El histrionismo de esa voz, además de la afinación y los arreglos, ¿eh? Y esa voz es esta voz que saludamos ahora. Mavi Díaz, Carlos Polimeni, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Nosotros haciendo un programa especial sobre viuda e hijas de rock and roll, o las viudas, para nosotros. ¡Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no hay por qué. Era para el programa una asignatura pendiente. Darse una vuelta por aquel repertorio. ¿Qué recuerdos tenés del comienzo, cuando todo era nada, era nada al principio de viuda? <risa> Nosotras eh, empezamos muy con la guitarra criosa literalmente, este con una sola canción que era Estoy tocando fondo y fuimos a, así, arrasamos en la oficina de Abraxas con la guitarra y tocamos en la de la oficina más o menos una canción y así fue como, no diremos nada, así fue el principio. Así todas cautivo. peinadas, todas peinadas así con, con unos, pel, unos pelos ridículos, parecería mexicana ese es el primer ya digamos <risas> eh, cuando cautivaron en Abraxa ¿era Bernardo Bergeret o a Pitiñurrigarro o a los dos juntos? a los dos, en realidad salió Bernardo de una oficina y dijo bueno déjenla a estas chicas a ver qué era lo que tocaron en la puerta y bueno y ahí fue como Levanté el teléfono y, y a los dos minutos estábamos en compañía de discos. O sea que una empez... cosa así, la nuestra. No fue un comienzo muy... No, veníamos ensayando de toda la vida. No, lo nuestra fue así, rápido. Y digo, de, de ese solo tema que tenían, ¿cómo pasaron a armar el repertorio del primer disco? Teníamos que tener un disco dentro en un mes de momento a un mes y, y compusimos todas esas canciones... Eh, increíbles usamos eh, el bikini que por ejemplo era un cover de, de los años 50 hicimos una versión muy nuestra muy viudas y, y, y fondo bueno fueron los singles de ese disco y después hicimos bueno todos los temas que, que componen ese disco hay unos covers de, de Rita Pavone también que nosotros hicimos también unas versiones muy muy, muy viudas también, y, y después canciones nuestras, nuestras primeras canciones, en, en 1985, recuerdo perfectamente, llenaron el Luna Park cuatro veces seguidas. Era como un estallido de convocatoria, raro incluso para un grupo formado solamente por mujeres. Lo que pasó en el Luna Park fue, a notar, bueno, tocar, subir al escenario en la prueba de sonido, desde ese, desde ese lugar tan grande nunca... Nos temblaban las piernas porque jamás imaginábamos que, que podíamos... No teníamos tantos amigos para llenar eso. Y sin embargo, bueno, como todas las sorpresas que nos dio nuestra, nuestra, nuestro paso por por el rock y por la escena nacional, ¿no? Fue, fue increíble para nosotros, fue todo muy muy alucinante, muy rápido, pasó, pasaron las cosas. Y y bueno, ocupamos un lugar que era importante y único en la, en la historia de, de la música argentina. Vos un poco más adelante te fuiste a vivir a España hoy María Gabriela Spumler ya no está entre nosotros pero a esta altura vos y las dos Claudias Sinés y Rufinati son como amigas importantes sí, somos, somos familia te diría somos, este, somos la familia viudas que, que siempre que, que nos juntamos este sigue sucediendo esa magia ¿no? que, que es maravillosa Eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando un grupo termina una etapa, los divorcios... Bueno, al menos los divorcios entre los grupos de varones son explosivos y parece ser que ya nunca más se vuelve a la virginidad o a la inocencia inicial. En el caso de ustedes parece ser que terminaron una etapa, pero que la onda continuó. Y siempre siempre encontramos una excusa, ya no fui a vivir a España, pero siempre encontramos una excusa para juntarnos y hacer un concierto o un disco en vivo... Y la verdad que el estado viuda se repetía en cada situación aunque ¿no? que hubieran pasado 10 años, ¿no? O, o, o 15, qué sé yo. Eso siempre siempre sucedía entre nosotras. La verdad que, que sí, que es mágica. Es, es un estado, ¿no? Que, que, y solamente nos salen esas canciones cuando estamos juntas y solamente... Cada una por, por separado tuvo su carrera eh, y, y cada una ha hecho sus discos en solitario y nunca... O sea, el, el, lo que se generaba juntas no, no se generaba por ahí cada una haciéndolo por su cuenta, ¿no? Era un idioma que se generaba cuando estábamos juntas. Le vamos a preguntar si piensa lo mismo a la distancia a Claudia Rufinati, que también está en línea. Claudia, Carlos Polimeni y Mavi Díaz. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Claudia. Hola Mavita, querida, ¿cómo estás? Bien. Bien. Sí, a, la, a diferencia de, de, de estas tres, la, la que todavía tienen disco pendiente solista, soy yo. Y, y eso yo me dediqué a otras cosas Es una eh, deuda es, de 30 sí, años solista. Es una deuda de 30 años De un disco solista ¿A qué te dedicaste, Claudia, para quien no lo supiere? Eh, yo me dediqué eh, a, la, a la gastronomía En un principio Y después eh, a, a través de mi formación eh, eh, que en, en paralelo con la música eh, Me especialicé en el ceremonial Y protocolo aplicado A la industria de la hospitalidad Hotelería, turismo y gastronomía Bien, entonces fuiste por un lado totalmente diferente, aunque la música siempre fue tu compañía. Siempre estuvo conmigo, por supuesto, claro que sí. Soy piscis, soy dos pescaditos, una y otra, ambas. No soy, soy tripolar. Tripolar, qué difícil eso, ¿no? Porque conocemos a los bipolares y ya son complicados, pero tri... 5.1. Rufina tiene 5.1 sin ninguna duda. ¡Ja, Claudia rufinati tocaba los teclados y hacía los coros y cantaba ¿la composición cómo era en el grupo de Cuatro Damas? ¿a mí me preguntás? ¿a, ¿A el... mí? ¿A Carlos? A, a las dos Mavi si querés ah, primero como quieras eh De, de de todo, había canciones que, había, ya hacía algunas canciones sopa, eh, María Gabriela hacía unas canciones por su cuenta, Claudia hacía unas canciones por su cuenta, Rufinati hacía unas canciones por su cuenta. En el primer disco, por pues, más canciones de cada una, en el segundo disco, más eh, que, músicas que hacían María Gabriela, Claudita, María Gabriela hizo combinadas, ¿sí? Y el, y el tercer disco, de Estudio, que es Vale Cuatro, fue una composición mucho más activa, digamos, era ya había una composición entre nosotras de composición y, y, y, de, y de lenguaje que ya se hacía que una podía empezar una canción y la otra seguirla y la otra terminarla, ¿no? O sea, o juntas, componer una letra entre todas. O era más, En el último disco fue como mucho más eh, colectivo el trabajo. Una evolución también evidente del grupo desde el primer disco hasta Vale Cuatro, por ejemplo, ¿no? E, e incluso oscilaciones en la relación con el público. ¿Pensás, Claudia, que cuando las viudas comenzaron a evolucionar musicalmente o a hacer un propio repertorio, se alejaron un poco de aquello que parecía planteado primero como una estrategia de marketing? Eh, en realidad creo que fue también la evolución musical propia del grupo. Eh, en... No creo que nos alejamos tanto de la estrategia de marketing. Eh, también también hay un poco de duda con respecto también a lo que el público podría haber ocurrido porque simultáneamente con, con el lanzamiento del tercer disco ocurrieron una serie de cosas en el país y con nuestros productores que tampoco que impidió en cierta manera también ver el, el resultado del, del tercer disco. Eh, a pesar de todo, bueno el, el, el tercer disco vendió... 50 o 60 mil placas así en el lanzamiento y después, bueno, la compañía discográfica se presentó en convocatoria y dejó de... de, de que promociona el disco, entre otras cosas. Eso era 1986. Quiero decirles a las personas, a las personas de ahora que época vender 70.000 discos era un fracaso, por ejemplo. Bueno, <risa> disco, 70.000 discos era el disco ¿no? fracaso de la ciudad. Claro, es que ustedes venían de vender 200.000 con el segundo. Claro. <risa> sí, 250, dicen los, los entendidos. Claro, eso era una enorme cantidad. Me parece sí. que yo tuve circunstancialmente un poquito que ver con, con un incidente porque recuerdo un día que ahí Mavi cerquita de Abraxas en la esquina de Córdoba y Callao en un bar yo les hice una nota a las viudas para el diario Clarín estaba saliendo vale cuatro o sea era el 86 y la relación con Bernardo Bergeret el productor estaba tensa y ustedes dijeron nosotros a Bergeret rescatamos de un sótano de ATC Y ahora se yo cree dije, el juego. No, no, yo dije, yo tuve la culpa. Y cuando eso salió public dije, Y cuando eso salió publicado... Nos costó la carrera. Porque, porque fue un comentario de récord. Mejor dejémoslo acá. ¿Fue de récord el comentario? Sí, te lo juro no, que no me fue, me fue de récord. Salió publicado. Yo lo no leí y nos costó la carrera. Pero bueno, qué sé es yo, cosas que pasan. O sea que la culpa la tuve yo. ¿Estás diciendo? Sí, más o menos. No, No simplemente si conocido en, en una página del diario que salió algo que ocurría. Yo después hablé varias veces con María Gabriela de Pumer, que fue después muy amiga mía en la vida personal, fuera de las relaciones profesionales, y en realidad nunca me hizo saber que la frase había sido publicada sin que hubiese sido pronunciada durante el espectáculo, durante el espectáculo, durante la entrevista que tuvimos aquel día por la tarde allí en ese bar, que creo que sigue en existiendo, ¿no? Sí, sí. Sigue existiendo el bar en la esquina de Córdoba y Callao, uno que tiene como, como plantas afuera y se toma buen té, o eso parecía. Sí, sí. Por entonces, sin embargo, después de Vale 4 y, y de aquella crisis, ustedes tuvieron un camino más, un trecho más de camino. Sí, sí después nos volvimos a eh, seguimos eh, tocando un tiempito más, Y bueno, cuando todos los grupos estaban emigrando a los países de habla hispana y los que y no tanto, bueno, eh, nosotras eh, nos eh, nos desvinculamos, nos separamos y cada una eh, rumbió para, para su carrera personal. En el caso de Claudia, la carrera fue lo que está explicado. Vos te fuiste, Mavi, a vivir a España. ¿Por qué te fuiste sí. a España? ¿Qué te, qué te pasó entonces? Gonzo se había ido antes que yo, eh, él estaba abriéndose un camino en Madrid en ese momento y estábamos, eh, yo estaba acá con, con Danilo chiquitito y bueno, y en un momento estaba la cosa bastante bastante fe, fue en el 91 que me fui y, y bueno, y nos fuimos a, a España, primero a Madrid y después nos fuimos a Canarias, estuvimos tres años viviendo ahí y después eh, yo empecé a trabajar. Con en la productora de él, eh, y me mudé a Madrid, antes viví unos años en Inglaterra, y bueno, me dediqué básicamente a la producción de estudio, que es lo que también sigo haciendo ahora, ¿no? Son uh -huh. años de, muchos años de trabajar eh, primero con Alejo, en la productora de Alejo, y después eh, por mi cuenta, y, y me dediqué básicamente a la producción. Y entre medio hice un disco, un solitario que se llama Chao, que salió en el año 2000 o 2001, Y, y bueno, lo demás, ya mi vuelta a Argentina y el folclore y todo lo que ya, ya sabemos. La y lo que ya sabemos. Claudia, dicen los jugadores de, de los Pumas, por ejemplo, que un Puma sigue siendo Puma toda la vida, aunque ya no juegue más en la selección. ¿Una viuda sigue siendo viuda, e hija de rock and roll por el resto del forever, tiempo? Forever, Por siempre y para siempre. Eso es, eso es un, un tatuaje en mi alma y en el cerebro. Siempre seré una viuda, obvio. Y en hombros derechos, también. Y en nuestros hombros derechos ah, nuestro derecho, que esa, esa la debo y está pendiente. El, el, hecho de, de, el hecho de que ya no esté María Gabriela de Pumer hace que eh, juntar o reunir alguna vez sobre el escenario para un proyecto de disco a las viudas originales eh, no sea posible del todo, aunque el 75% de las viudas, si está, ¿pensaron en eso como una perspectiva de futuro? Sí, lo hemos pensado. Sí, lo hemos pensado. Sí, lo... Lo hemos pensado y, y bueno, eh, este año... Bueno, primero tengo que decirte, no sé si lo sabés, Carlos Benito, pero mañana es el Día de las Viudas. ¿Por qué mañana? El de abril nuestro, el día de Luna Park. Ah, mira, no sabía. Y es que mira sea... qué puntería que tuviste. Y además de eso, eh, este año se cumplen los, los, 30. los 30 años de las viudas, de nuestro primer disco. ¿Y entonces? Entonces puede ser que hagamos una, una reunión y un encuentro para los fans que tanto nos lo piden. Bien, ¿ahí estarían Rolo Rossini que tocaba la batería y Marcelo Huertas los teclados o, o sería estrictamente viuda femeninas? Estamos viendo todavía cómo vamos a hacerlo, todavía no podemos contarte mucho más, pero bueno, es una, es una idea que tenemos que realmente nos gustaría llevar adelante. Por otra parte, va a haber una ficción de Canal 13 con el nombre inspirado en el grupo, ¿no? Sí, eso así parece. Es. Así es, así es. ¿Pero ustedes no tienen nada que ver? No tenemos que ver eh, con, con la propuesta eh, por ahora, pero pero bueno, también son no sé, son las cosas tomando unos rumbos, que, que ya te comentaremos más adelante. Más adelante puede haber novedades al respecto. Damas, puede haber novedades al respecto. Claudia, Mavi, gracias a las dos por haber charlado con nosotros este rato, estamos haciendo una hora completa de paseo por la viuda e hijas de rock and roll, por la vida de viuda e hijas de rock and roll, han sido las dos muy amables de charlar este momento con nosotros. Nos Un gracias, gracias por, por este contacto. Un beso grande. Eh, muchas gracias y gracias por este, por este programa dedicado a las viudas. Gracias, Carlos, y gracias a todos los oyentes. Saludos. Eh, esa era la idea, eh, interactuar con ustedes mientras vamos contando la historia de viuda e hijas de rock and roll. Este sonido comenzaba a ser importante hace 30 años en la historia de la música pop de un país que como este también se llamaba Argentina Es un recordado, y controlaba el horario de llegada. Medianamente ella sabía que lo podía en la cocina, veni Rogelio, ensatecía, pasaste espero la caliente la comida, veni Rogelio, veni mi vida, veni apúrate que se enfría la comida, veni Rogelio, veni mi amor, veni apúrate revuélveme el estofilio. Nocturna. Una historia del rock argentino 2332 aquí en vivo en la 93.7 haciendo esta edición Dándole vueltas a este super grupo femenino de gran impacto en la escena musical, discográfica y de espectáculos En los años 83, 84, 85, 86, 87 y un poquito más allá Seamos by Seamos, dice Poli, metiste la gamba, ¿para qué le hiciste acordar de la entrevista? No, es parte de la historia, la verdad, eh, que aquello que salió publicado, el estallido, Mavi Díaz dice ahora, yo dije eso, no fuimos todas las viudas, que significó que dijeran que al productor lo habían rescatado de un sótano de ATC y ahora se creía el dueño del grupo fue importante, pero yo no recuerdo que haya sido de récord, me parece que fue on de récord, como quiera que fuese así se escribe también la historia estas son las viudas viuda e hijas de rock and roll o las viudas Viva la paz de nuestro hogar Sinfonía Nocturna, un programa de rock Hay cosas que siempre están volviendo y no hablo del pata-pata Esta famosa canción de Miriam Maquiva De los años 60 que en los 80 Piuda e hijas versionaron Con algo de ironía Ya no era pata-pata sino plata-plata Lo que faltaba, lo que siempre está faltando Mavi Díaz y Claudia Rafinati acaban de sugerir en público que ahora, cuando se cumplan 30 del comienzo público de la historia, las viudas podrían volver a hacer algunas actuaciones. Bueno, va a haber un programa de Canal 13 con el nombre Histórico de Grupo. Y en línea, escuchando en su casa el programa, está Claudia Sinesi. Claudia Carlos Polimeni, buenas noches, ¿cómo va? Hola, hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estuvieras escuchando, en principio. Sí, los estaba escuchando, sí, estoy escuchando todo. Bajo percusión algunas veces y coros en viudas e hijas de rock and roll. En Viuda e hijas de rock and roll. Percusiones. Percusiones no, soy un desastre tocar no percusiones. So, so, ni, ni sobre el bajo tampoco? De verdad, no, no me llegó. Toco otros instrumentos, guitarras si y teclados un poco para componer, pero percusión no me llegó. Vos hiciste, a su vez, estás un poco resfriada. Sí, un poquito. Es el cambio de estación, en todo caso. Sí. Hiciste una carrera musical fuera del universo viudas, a tu juicio importante también. Sí, sí, sí, para mí importante, ¿no? Eh, siempre dentro del lander la eh, de acá en Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, después de las viudas, eh, que es un monstruo, ¿no?, de popular, un monstruo po muy popular, entonces cualquier cosa que hagas parece como chiquitito, pero bueno, todas las cosas eh, fueron lindas para mí en su momento, músicas que pasaron me enriquecieron como persona y como músico. Otros músicos que conocí también en la vida además de compartir siempre con María Vila todo el tiempo hasta, bueno hasta, hasta el final. Hasta su muerte en 2003 ¿Por qué crees sí. que hubo la explosión que hubo en torno a viudas allá por 84, 85, 86? ¿Qué, qué se condensó que estaba afuera que las viudas representaron? mira yo creo que eh, o sea, nos pasaba algo muy parecido que a todas la gente, las personas que vivíamos acá, ya teníamos ganas de, de nada, de, de, eh, o sea, de dejar de protestar o de tener miedo, de estar con esa cosa oscura y cambiar a colores. No sabíamos para dónde, pero sí sabíamos que era una cosa eh, de colores y que a nosotras mismas nos atrapó. Hubo una química que pasó entre nosotras cuatro cuando nos vimos por primera vez, que era esa química excepcente que nos hacía decir cosas que tal vez no nos animábamos solas, como te decía Mavi, ¿no? Siempre como sería excita a una por su lado y, y, bueno, pasó eso, esa química que hubo entre las cuatro y, y de no tener miedo de, de hablar abiertamente. Tuvimos intro con mucha gente del público que fueron los que nos dieron ese éxito. Siempre uh -huh. nos acompañan el apoyo que nos dieron Bernardo, en primer lugar con su olfato, que nos encontró y nos apoyó. Hubo coincidencia con él y también con Pelo Aprile y también con Pitiño Rigardo. Un uh -huh. equipazo, sermoso. Toda la gente del negocio de la música que estuvo acompañándolas a ustedes, eh, cuando uno recuerda la estética, pop superficial, frívola, muy pensada, los peinados, los vestidos, las combinaciones de colores, también nota sí. a la distancia que había algo como chaplinesco, no como humorístico en toda la puesta de viudas. Sí, sí, sí. Nosotras en ese momento ni, ni nos importaba... O sea, llegábamos al extremo, o sea, no nos importaba estar siempre al borde del ridículo. <ríe> Un lampazo sobre la cabeza, esas cosas de plástico y goma, Eva. Una cosa como de amas de... Nombrar a alguien que es Viviana Santamarina, que es, era la vestuarita, que era compañera del colegio de María Abrilas, que bueno, ella era la quinta viuda, ¿no? Porque significaba mucho eso o sea tal vez así Sí, todavía no existía el concepto almodovariano de las amas de casa desboscadas pero un poco eso parecían ustedes no aunque eran muy jóvenes para ser típicas amas de casa era, claro era un poco todo como desbocado como desmadrado <ríe> sí cierto O sea, parecía eso y a la vez estaba todo mínimamente estudiado, hasta el máximo detalle. O sea, nuestras vo voces en la foto, el piecito para arriba, la manito, también el dedito, el guantecitos todo estudiado. <risa> las voces, bueno, todo el trabajo que hicimos que fue mucho, mucho, mucho. Sí, el de las voces se notó siempre como la capacidad <risa> instrumental. De grupo, cuando hicieron esa reunión en el 95 Una especie de celebración de la propia existencia Se reunieron, actuaron, salió un disco de recopilación Y se separaron de sí. vuelta ¿Estaba planeado que fuera así? ¿Era un toque y salir? Sí, en realidad, viste como coincidencia Porque por ahí, o sea, María Abrila Esa vez dijo, bueno El, el, el Roxy sí nos, nos da Roxy Si queremos tocamos Bueno, vamos, ¿entendés? No sabíamos que íbamos a llevar toda la gente Y llegamos Como siempre, ¿no? Como es siempre en nuestra historia. Siempre pensamos que, nada, que quién va a venir, <ríe> ¿no? <ríe> y después sorprendidas, la respuesta del público. Por eso te digo que ahora, o sea, para mí eh, es un buen momento para volver y para hacer lo que durante todos estos años yo puedo hacerme la disimulada, como que la gente no dice nada, la gente siempre me habla de las viudas. Pasan años y años y años, y todavía alguien, si alguien <ríe> eh, se entera, por ejemplo, voy a un cumpleaños y duro 15 minutos sin que alguien diga, ¿sabes quién es? Claro. Entonces ya cambié todo en ese cumpleaños y me empiezan a decirme, ¿por qué no vuelven? ¿por qué? Dale... <ríe> Claro, y además eh, tuvieron una participación en un programa de Canal 13 con Natalia Oreiro y Adrián Suárez haciendo Lollipop en Solamente Vos, ¿no? Eso debe haber generado sí. más de una fantasía. Habrá quien te pregunte, ¿es verdad que vuelven con Natalia Oreiro como cantante? No, no, eso no es verdad. Eso es una novela, ¿no? Si, si Natalia quiere venir a pasar, pero está en mitad No, no pensamos eso. Eso fue la novela. Eso fue un episodio de ficción. Claudia, gracias claro. por haber charlado este ratito con nosotros. ¿Vos eras Claudita o Claudia dentro de las vírgulas? Mira yo, eh, a mí, no sé, hay gente que me dice Cristita, hay gente que me dice Claudia, hay gente que me dice Clau, vos, o sea, no sé. Claro, porque existía, existía la otra Claudia, Rufinati, entonces, no sé, a una le dirían Claudia y a otra a Claudita, ¿era así? Bueno, no, a mí siempre me decían Claudita, desde antes, desde Rush, María Gabriela me decía Claudita. Bueno, entonces serás para siempre eh, Clau Para tener un término medio para nosotros Gracias por haber claro. charlado ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes Por este homenaje, muchas gracias Bárbaro, pequeño homenaje a viudas E hijas de rock and roll esta noche Aquí en Polifonía Nocturna, recorriendo este sonido Hiper popular En un tiempo Que fue previo a este tiempo Pero construyó Parte de la estética del futuro Pelifonía Nocturna por Nacional Rock. Pasando revista a un pedacito del repertorio de un grupo que también tuvo sus oscuridades, sobre todo en Vale 4, aquel disco que equivalió a un fracaso porque en lugar de vender 250.000 ejemplares vendió 70.000. Pensar que ahora las tiradas de los discos a veces son de 3.000, aunque se trate de artistas importantes. 23.48, ahora seguimos por este lado de Viudas. Tenemos mensajes en nuestro Facebook, Seamos Baiseamus dice, Claudia conserva la voz de los ochentas, muy bien, me dieron ganas de hacerle un coro o algo. Uy, a lo mejor había que ofrecerse, ¿no? Porque quizás tengan un proyecto que no quieran contar del todo ahora. Mañana es el día, además de viudas, pero nos enteramos hoy, ¿eh? Se nos ocurrió ayer este programa que es una especie de tributo a una banda que fue realmente importante y que marcó un camino. Eh, no, no, no es tan normal para el mundo del rock Que haya grupos integrados Completamente por mujeres No lo fue entonces y no lo es ahora En otros géneros se ha dado más Pero chicas que toquen Que canten, que compongan Que tengan temperamento Y autoridad musical Al mismo tiempo no se da tan frecuentemente Y este fue uno de los casos Un punto de vista femenino E irónico Al mismo tiempo sobre la realidad Esta es una canción de Mavi Díaz, la hija de Hugo Díaz, bien irónica. Se llama La Silicona, no perdona, ¿le suena? La Lola se sentía, Lola no sí, Lola se sentía casi en llantas. Después de haber... El rock argentino vive en polifonía nocturna canciones súper radiables también, otra especialidad de viudas, canciones que como antes en los años 50, duren dos o tres minutos y se pasen mucho por radio, bueno, muchas de estas canciones no se pasaron todo el tiempo por radio, pero era hora de recuperarlas aplicado en el barrio lo llamaban bernardito el pero en las noches de lunas se escuchaba un cha cha cha se transformaba en sátiro y metaba en una bicicleta <tose> del barrio que parecía asustado con dando vueltas, la música de géneros también recuperada con espíritu lúdico y ustedes que van y vienen con nosotros. Saludamos a nuestros amigos de FM Educativa que como cada día retransmiten nuestro programa en el 92.3 en Río Gallegos, también Viviana Batista dice muy groso este homenaje y muy merecido, que vuelvan las viudas, que vuelvan las viudas, son lo más. Bien, eso sí que es entusiasmo. ¿Terminamos por el principio? la era del Fondo Monetario Internacional no sé si recuerdan, esta se llama Estoy Tocando Fondo funciona el vestido se me afloja pero el... el batido se me afloja pero el pis está de Ejercicio de recorrido por un repertorio en esta edición de Polifonía Nocturna. ¿Le dimos forma al programa de hoy, don Fede Benítez? En la operación técnica, Hernán Acosta. En la producción, Rodrigo Lamardo. Leonardo Acevedo conduce Carlos Polimeni. A primera impresión parecía un paso de frivolidad. Una búsqueda del efecto de los años 50 en la música argentina de los 80. Ay, qué bien se te ve Era un pero un ratito más adelante todos nos dimos cuenta de que había algo más que la búsqueda frívola del pasado nos encontramos mañana polifonía nocturna de 23 a 24 aquí en la 93.7 2 y 3 esta nena se la cree cha, cha, mi cha, cha, cha? llegó a la playa escuchando su walkman. Preocupación y se dio cuenta que había olvidado de desfilarse al sistema extraño. Polofonía nocturna, una historia del rock argentino.